Contar a todos los habitantes de Chile es una gran tarea. Y para construir entre todos el Chile que queremos, debemos mirar el Chile que somos. Inscríbete como censista voluntario en censo2017.cl y construyamos un Chile mejor. Este 19 de abril, todos contamos.